Bienvenidos al episodio 18 de Hispanime Radio. Aquí está Caramel18, Suki90, Interfi 1 y aquí su amigo Chino Meteorito. <risa> oh, ya no estás en chino, está bien, me gusta ese. Te cambiaste el nombre, bueno, a la lista. No, no me cambié el nombre, simplemente tengo nombres diferentes de acuerdo a mi estado de ánimo... Y la posición de la luna con respecto a la Tierra. Hace ah. una semana era Chiro de los Vientos, o casi no Chiro. Hoy soy Chiro Meteorito. Bueno, como ya todos nuestros oyentes saben, él es un fenómeno entre nosotros. Así ¡Fenómenos! Bueno, ¡Sí! ¡Uy! <risa> <risa> okay. Las encuestas okay. de popularidad me ponen de segundo lugar bajo nada más ni nada menos que la mismísima Hatsune Mi. ¡Uf! Oh, la, ¡La música clama! <risa> ¡Wow! ¡Fanzunemiku! <risa> ¡Fanzunemiku! ¡Me choca! Pero bueno... Nos emocionan Bueno... Interfear ¿Qué tenemos preparado para este... Nuestro... Diez, episodio número 18? Muy bien, entonces vamos a entrar... Como, como siempre a las noticias... Antes de entrar al tema Así que... ¡Noticias! Con interfere 1 Muy bien Estas son las noticias... Rápidamente... Bueno, primeramente, el primero de noviembre murió alguien más. ¿Por qué esta gente en Japón se está muriendo tan rápido, Dios mío? Sí, ¿Qué es lo sí, que le pasa? Cristo. ¿Cuántos van ya? ya, van, ya van no, espérate. Van, sí, vamos, ah, tan, va Satoshi Kong, va el otro hombre, se me olvidó, y otra persona más. Este tipo son cuatro. Van como... ¿La chica, la cantante? La cantante, sí. se me olvidó cómo se llama, van cinco ya. Oye, Dios mío. Dice dice la cantante. Bueno, sí, ella. Van como cinco Pero ya, Dios el, mío, el, ¿qué el, pasa? Y, y, bueno, Ok, tan viejos, pero tampoco para tanto No, no, no, o sea, pero tre Imagínate, esta chica, dice Se mu se murió, tenía 34 años Y le dio un paro cardíaco, Ay, o sea, es normal Es que o sea, hay algo allá Hay algo en Japón que hace que se mueran muy jóvenes Porque se están muriendo no tan viejos O sea, esta chica, Exacto. 34 ¿Cuánto dijiste? ¿Saben ¿Sabe qué? 34 ¿Saben qué pienso yo? Que es que en Japón Se les está sobreexigiendo demasiado a las personas Desde muy jóvenes, y se someten a demasiadas Tensiones, demasiado estrés Y eso creo que les está afectando, pues. Uh -huh. Son cosas culturales. No, bueno, pero tengo. bueno, espera, espérame, Shiru, dame si la noticia y luego tú entras. No, no, no. es que es que yo simplemente creía que eso era lo que causaba más bien los altos índices de suicidio y no de mortalidad joven, y yo personalmente culpo a Agnes Chan. Pero eso, me, eso es otra historia, adelante <risa> Okay, la persona en cuestión que murió el pasado 1 de noviembre a los 61 años es el señor Takeshichudo. Ahora. ¡No! ¿Qué? Ok, aquí nosotros sabemos quién es Takechichudo Pero muchos de ustedes tal vez saben. Pero se preguntan ¿Quién es Takechichudo? Takechichudo es reconocido mundialmente por escribir Y supervisar las primeras temporadas de Pokémon Al igual de hacer Y, no sé, él era el escritor Principal de las primeras tres películas Pokémon 1, 2 y 3 También fue el que le dio vida a Magical Princess Minky Momo uh -huh, Esa yo no me la sabía, pero también Y sí, bueno, y lo que pasó fue esto Él murió Creo que fue de un, no sé exactamente, de una hemorragia, un derrame cerebral a causa de una hemorragia. Exactamente. Digo, tenés 61 años, está bien. entendiendo, porque tenía edad, pero no sé... pues hasta eso está muy joven. Sí, Satoshi, como sí, que te, tenía como cuántos, 50 por ahí. 40, sí, estaba en sus... No, pero en sus 40, 50 son tan viejos y se murió también. ¡Oh Dios mío! Oye, más viejos están mis abuelos. ¡Guau! Wow. ¡Están vivos! Oh, es ¡Mi abuelita también! Y, bueno, o está sea, también. Es así mismo. Y, y que Dios bendiga a sus abuelos, que sigan viviendo un poquito más. Sí, no Pero bueno, esa es la primera noticia. Segunda noticia. Eh, si el señor Osamu Tezuka estuviera vivo en estos momentos, hubiera cumplido 82 años en eh, la primera semana de noviembre. Así que ya sí. son 82 años que tiene Osamu Tezuka si estuviera vivo. Una pregunta, ¿no también celebramos el 81 cumpleaños de Osamu Kuzuka por estas fechas en el 2009? No, sí, exactamente, sí, la, la vez pasada hicimos ese eh, episodio especial a él en su, en su día de su cumpleaños Sí, cierto, no es razón Sí, sí, sí, entonces eh, este año cumple 82 oh, siguiente, pro, eh, siguiente noticia Bueno, eh, esta no es de muerte, esta, eh, bueno, esta sí es feliz La semana que viene, del 19 al 21 de noviembre, va a ser presentada la convención Animate 2010 en Buenos Aires, Argentina. Así que ustedes, nuestros oyentes argentinos, si es que fueron en el momento que están escuchando esta grabación... Por favor, cuéntenos cómo estuvo el evento, qué pasó, qué ocurrió, envíen fotos, lo que sea. Ya saben, nuestro correo electrónico, espenemradio.com, para ver cómo estuvo. Así que manden sus comentarios al respecto y disfrútenlo. También eh, pasó hace dos semanas, o hace semanas sí, creo que hace dos semanas, el j Fest Cosplay and Karaoke Party en mi querida isla de república Dominicana, en Santo Domingo. La cual fue, como el nombre dice Fue una fiesta De cosplay y de karaoke El día de Halloween Y según me dicen Mis contactos allá en la isla Todo estuvo bastante bueno Fueron más personas de las que se esperaba Y muchos estuvieron quejándose De que el espacio fue muy pequeño Ahora, eso es malo, pero a la vez es bueno Porque significa que muchas personas están entrando En la cultura pop japonesa En mi país, lo cual es justo Y ya hace mucho que faltaba eso Y ya para la próxima Esperamos que el lugar Donde se auspicie El, el evento Sea un poquito más grande así que oh, por cierto, El año que viene ya harán el J-Fest 2011 Que se cada dos años Allá en Dominicana Y espero que ese evento sea bastante bueno Allá en Dominicana Muy bien, próxima eh, noticia Ghibli, el estudio Ghibli Va a anunciar una película nueva En diciembre ¿De qué? No se sabe, exactamente, no se sabe Simplemente Ghibli dijo que va a anunciar una película uh -huh. ah, bueno, Entonces, Josino Koji, el presidente de Ghibli ya a conocer el jueves pasado Que en el Festival Internacional de Películas de Roma Que se darán los detalles del próximo trabajo de Ghibli se mm, Supuestamente claro. iba a ser una secuela de Porco Rosso Pero Miyazaki dijo que no, no tiene el tiempo para eso Así que eso no va a ser Wow ¿Mm? <risa> está, está bien Oye, Entonces, sí, perdón que estoy rápido Pero es que son muchas noticias Siguiente noticia, para ustedes los que no saben China va a sacar Un anime, bueno Una caricatura que se va a presentar en Japón Así que sí es anime Llamado Kyuta Que se le está conociendo como el Naruto chino Por su apariencia Pero se ve un poquito más eh, Semejante a Goku Goku, el Es de la historia del viaje al oeste El mono Porque tiene el, también tiene el palo el ese el, Sí, un palo, ¿verdad? que lo que lo era no, no sé sí. El bastón, sí, sí, perdón, sí, el bastón, bastón ese sí. Entonces, eh, Cuba se va a presentar En el, el 2011 Me imagino que al principio No, ¿principio del 2011? Tal vez al principio del 2011, no estoy completamente seguro, no recuerdo Pero se va a presentar Entonces ya todos lo están conociendo como el Naruto chino Pero la noticia dice que Cuba Que como dije, adotaron como el Naruto chino Es un anime que viene desde China Y va a ser la primera serie de este país que se distribuye en Japón. Se supone que esto pasará a fines perdón, del año que viene, del 2011. Se ve que los creadores de esta serie han hecho un gran estudio de mercado y que la característica, característica propia de los shonen más populares están en este trabajo. Así que esperamos que Cuba, la naruto chino, se dé un bombazo para que más series chinas sean presentadas en Japón. Muy bien, eh, próximo. Tenemos que hablar sobre... Los más vendidos de la semana eh, Primero Al 7 de noviembre allá En Japón, en lo que respecta a mangas Y Shiro, que tú siempre estás diciendo Oh no, que los shonen Eso, ya, ya tú tienes tu deseo <risa> Y vamos a comenzar del 10 al primero En el número 10 El segundo, el, perdón, el tomo 24 De Team Medical Dragon No me pregunten, no sé cuál es ese El noveno lugar está el tomo 7 De Medaka Box, no sé qué diablos es ese en el octavo puesto, en el número diez, el tomo 10 de Hoy Comienza Nuestro Amor. Se me olvidó cómo se llama en japonés, disculpen. En el tomo... pero tomo, En el puesto número 7 está el tomo 22 de Steel Ball Run. Entonces me imagino que es una, un manga de béisbol, me imagino. En sexto lugar está el cuarto tomo del nuevo príncipe del tenis. Para que vean, el príncipe del tenis está regresando. En el puesto número... 5 está el tercer eh, perdón el décimo tercer tomo de Nura Hiyo Hi no Mago así que Shiro está. Sí, Shiro Suki pónganse felices en el ¿Qué? puesto número 4 está el tomo 46 de Glass no Carmen. en el puesto número 3, estos son los favoritos de Shiro me imagino está el manga especial de One Piece One Piece Green Secret Pieces en el tomo... ¿Por qué sigo diciendo el tomo? En el puesto número 2 está el tomo 53 de Naruto. Y en el primer lugar, regresando luego de semanas, está el tomo 60 de One Piece. Sí, One Piece ha yeah, regresado yeah, alto. Yeah. Por cierto, eh, Interfield, como que me dejaste un poquito decepcionado. No, no aplaudan porque lo dejé decepcionado, por favor. Ajá. No, no, no aplaudan porque lo dejé decepcionado, dígame. Es que para ser un conocedor y casi adicto a los mangas, no conocías ninguno de los últimos puestos. No, lo que pasa es que si no llegan en inglés o español no los conozco. Digo, hoy Comienza Nuestra Está es publicado por la editora libre en España, es el único que conozco de esos. Y por supuesto, Mago y Naruto y One Piece, pero los demás no, primera vez. ¿Qué? ¿Pero Nularijión me hago esta avanzando? Ah, es el tomo no. ¡Eso Última noticia. Editorial Klenat en España Anunció En la decimosexta Edición Del Salón del Manga de Barcelona Que eh, para esos que no saben Fue hace dos semanas Anunció, bueno no perdón, no anunció Ya por fin sacó eh, A la venta su línea Gaijin Para los que no saben cuál es la línea Gaijin Y eso tal vez son unos cuantos de ustedes La línea Gaijin Expone todos, bueno Siete trabajos ...de editores... ...bueno, editores, perdón... ...autores españoles e hispanos... ...de historietas con un estilo manga... ...entonces... ...de las 7 ...historias... ...que están bajo la línea Kaijin... ...salieron 3. ...una es Akemono... ...del estudio Chiannu... ...luego está Lettera ...del estudio Cosen ...y está Dos Espadas... ...de Kenny Ruiz... ...la mayoría... ...o todos estos trabajos eh, caen, se puede decir en la categoría shonen y ah, shonen, yay. la categoría shonen ahora de los otros trabajos que estos van a bueno los, los siguientes van a salir en primavera 2011 están la cación de riagna que es un una historia con estilo se puede decir cabello zodiaco ligado con algo medio shollo que tiene muchas cosas de la mitología griega Luego está Other God, que se puede decir que es, está entre Shonen y Seinen, porque por los dibujos que hemos visto está un poquito medio sangriento, tal vez puede, puede que sea Seinen, tal vez sea Shonen. Y si mal no recuerdo también está Himawari, que es un, una historia de samuráis. Otros de los otros que también está, hay uno que hay que destacar que lo está haciendo una chica argentina llamada Andrea Jen. Y ¡Yay, Andrea! Que, bueno, se puede decir que Caramel y yo tuvimos el placer de conversar con ella Y la historia de ella se llama El delirio de Annie Que es, sí. para no ponerle mucho estropeo o spoilers, como ustedes lo conocen en inglés Es la historia de una niña que fue a casa de sus primos Tuvieron unas cosas mágicas Y los primos mágicamente se convirtieron en uno en, creo que fue en camaleón y otro en rana No, no sé exactamente cómo va la historia Pero sí, eh, estamos muy, muy, muy muy felices porque tenemos una hispana en la línea Kaishin Y estos sí. tomos se están publicando en España Que por cierto, luego daré una noticia al respecto de eso Y esas fueron nuestras noticias por esta ocasión Pero, Shiro, das tus noticias también Mi subordinado mal pagado y muy explotado Me dio noticias entre oficiales de que en el estreno mundial de Tron Que sea el 17 de diciembre Van a pasar el primer trailer de Piratas del Caribe 4 Wow, muy bien Yo pensaba que la trilogía se había terminado, pero no Vamos a tener más del Capitán Sparrow Sí, es Jack Sparrow Aunque no tenemos más de Will o Elizabeth porque Ni Orlando Bloom ni Keiran a Elizabeth saldrán en esa película Oh, ¿por qué yo quería hablando Orlando Bloom? <risa> Por favor, digas más. Por favor, no digas más. ok, ya, ya cero. ¿Entonces cuál es la otra noticia también que vamos a mencionar? Mi segunda noticia es que como siempre Hollywood puso sus capitalistas garras sobre otro anime japonés. El que cual? es. Que es eh, Ay, perdón. Bueno. <risa> <risa> sí, de, de, de, descuida, Carmen. qué es el drama, el drama de clásico de 2001 de Noire que como dije está más clásico ¡No, no ese no sí es pues, así sí. Sí. puso sus capitalistas garras sobre él aunque por la temática no te no como que no hay mucho espacio para arruinarla porque la temática de la serie es lo son las típicas series policiales de asesinato y todo eso o sea cómo decirlo como que lo que sí, sí, sí, no tiene mucho espacio para arruinar bueno esperemos que no aunque, sea así aunque después del desastre que fue el doblaje en inglés de de Bible Black, no tengo como que muchas esperanzas. Bible. O sea, oh. o sea fue casi tan desastroso como Final Fantasy XIV, por Dios. Ay, ¿Cómo tú puedes dañar a Bible Black? Oh. <ríe> y bueno, creo que esas son todas las noticias. Y por cierto, antes que nos vamos a olvidar, un saludo a una nueva eh, oyente de nosotros llamada Angie. Así que Angie-san, hola a ti. Y espero que te guste este episodio. Así que descubrí que era una nueva oyente de nosotros, así que bienvenida al universo de Spider-Man. Así que caramel, ¿qué tal si nos comienzas con nuestro tema de esta vez, por favor? Bueno, el tema de hoy es algo que muchos han estado esperando desde hace un buen tiempo y miren, ya los estamos complaciendo. Va a ser un tema muy divertido. Es chan chan chan, las clams. Pipimpi. <risa> ay, ay, y honestamente o sea, Tengo que decirle a todos los oyentes Que me emociona muchísimo Hablar acerca de estas chicas Porque son geniales A mí me gusta mucho su trabajo Y eh, las admiro por, por llevar tantos años En la industria Y mantenerse siempre con los pies en la tierra Y bueno, ya no los voy a estar mareando Tanto con, con lo que yo pienso sí, esa es Si esa es tu opinión Tú la dejas para el final Sí, voy a entrar en el tema como tal Bueno, difícilmente cualquier nombre en el mundo manga es más importante que el clan. Las llamadas damos del manga son uno de los grupos de artistas más importantes en la industria y uno de los más aclamados. Con sus más de 20 años de trayectoria, su estilo de dibujo típico de manga shoujo no solo es un éxito con la audiencia femenina, sino también con la audiencia masculina o las dos a la vez, lo que ha hecho que el grupo tenga gran popularidad. Provenientes de la región Kansai, al sur de Japón, Las Plum comenzaron en 1987 con un círculo de 11 artistas de dojinshi conocido como Plum Plusters. De acuerdo con Plum, el nombre del grupo significa una pila de papas, el lugar donde se almacenan vegetales que crecen bajo la tierra como las papas, los rábanos, entre otros. Aunque este nombre no tiene sentido para las personas promedio, el nombre ya está marcado en la historia, pero como todas ellas están amontonadas una encima de otra, es de ahí la idea de este nombre. Las tres artistas de clan, Mokona Papa, Lipme Koi, Isatsuki y Satsuki Gureshi, tuvieron sus comienzos dibujando manga entrando a la secundaria. Las tres chicas se hicieron amigas en la misma escuela. Conocieron a Nanase Okawa cuando una de sus amigas conoció a Mokona luego de comprar un manga que ella estaba vendiendo y a través de esa conexión las cuatro se hicieron amigas. El grupo original de 12 miembros se encontraba en cada evento en Osaka y Kobe, que usualmente ocurría una vez por mes. Antes de que comenzaran a crear trabajos originales, el grupo produjo varios doujinshi de supercampeones, Capitán Tsubasa y varios doujinshi yaoi de Caballeros del Zodiaco, Senseiya. El grupo dejó atrás los doujinshi y comenzaron a crear trabajos originales. Fue en esta ocasión que comenzaron el manga RG VEDA. Okay. El grupo decidió trabajar como mangakas profesionales cuando se empezó a imprimir el manga RG VEDA que al principio comenzó como un fan manga. Un editor de la revista Wings se puso en contacto con el grupo para que ellas trabajaran para la revista. Clam envió unas 60 páginas de una historia original como muestra para el editor, pero el trabajo fue negado. Nana Sokawa afirmó que la muestra fue muy mala, más que nada por la inexperiencia del grupo y porque nunca habían completado una historia como equipo. Se les otorga una segunda oportunidad si enviaban una historia que le pudiera gustar a la editorial de Wings. Shinjo Kang, así que decidieron enviar a d lo cual solo se vendía en el evento doujinshi comiquet y esta serie sí le gustó a la editorial. Antes de su debut oficial, el grupo se mudó a Tokio y rentó un apartamento pequeño de dos habitaciones que no fue lo ideal para muchas. Okawa afirmó que, pensé que iba a morir, mientras que Nekoya afirmó, el único lugar donde podía tener privacidad era debajo de mi escritorio. Oh, Dios mío, pobre mujer Dios. Imagínate pobre si, mujer. imagínate Las mujeres que necesitan su espacio Bueno, ustedes, niñas, ustedes lo saben sí. Luego del debut profesional del grupo En 1989 Sus miembros habían disminuido a 7 Durante la producción de Archie oh. vida. Me imagino que se pronuncia en inglés o Kion, creo, se fue del grupo Sein Nanao Oficialmente salió del grupo En junio del 1990 ahí cuando fue Canasillo mientras que Tamayo Akiyama y Lisa Sei salieron juntas en octubre del 92 aunque se planteó que Archiveda sería un tomo único en lugar de una serie gracias a las buenas respuestas de los fanáticos y las grandes ventas que ocasionó Shin Shokan permitió que el grupo creara más volúmenes después de cada capítulo de Archiveda ...que el grupo lanzaba... ...la editorial amenazaba... ...en dejar la serie por, me, eh, por completo... Por ...si sí, las ventas... ...y la popularidad de estas bajaban... ...con temor a eso... ...Soshi Hishika... ...Kazue Nakamori... ...y Shinya Moi, ...oficialmente salieron de CLAM... ...en marzo de 1993... ...estas siete personas que salieron... ...aún se mantienen creando dos yunchis... ...o haciendo series profesionales... ...publicadas por varias editoriales... ...Tamayo, por ejemplo... creo de series como Hyper Rune, Cyborg y Shade. Lisa Sei trabaja para la editorial Princess Gold lanzando sus series Phantom Cognition y Tasogare no Rakuen, mientras que las demás aún haciendo yinchis de vez en cuando. Desde entonces, el grupo ha estado compuesto de cuatro personas. Mokona Apapa, Mik, Nekoi, Nanase Okawa y Satsuki Iguarashi, que luego, en el 2004, Celebrando el 15 aniversario del clan como grupo, decidieron cambiar sus nombres a Okona, solamente sin el apellido, Tsubaki Nekoy, Higeda, creo que se dice, Ageda Okawa y Satsuki Igarashi, respectivamente. Ahora, la última se llama pero con esta solo cambiando la escritura de su nombre, es decir, que el kanji o el hiragana es diferente. Se reportó que en la, en la revista NewType en su edición de agosto de 2004, que las chicas solo querían experimentar con nuevos nombres. En una entrevista luego de estas declaraciones, Okawa dijo que Mokona quería quitarse su apellido porque se escuchaba muy inmaduro para su gusto, creo que estoy de acuerdo con ella, mientras que Nekoi le desagradaba que la confundieran con Mick Jagger, un famoso músico japonés, inglés, parece que es famoso ya en Japón. Siguiendo la onda de Mokona y Nekoi, Higurashi y Okawa cambiaron sus nombres también, Pero luego acaba decidió quedarse con su nombre de siempre, es decir, el de Nanase. Nanase gracias, Shuki. A través de las décadas 90, las damas del manga crearon más de 10 mangas publicados en varias revistas diferentes, incluyendo Nijūi Menso no Onegai, New Type, Tokyo Babylon and Wings, The Duke Lyon en Kiki Comics, entre otros. En el 2004 se publicó una revista de 12 volúmenes llamada Clam no Kisei para conmemorar el 17 aniversario del grupo. Las revistas, en total 12, contienen información sobre cada una de las series de Clam con contenido exclusivo de cada serie, todas las páginas a color, arte especial y dos fichas de ajedrez en la forma de personajes principales como Sakura, Kobato, entre otros. En 2006, Nanase Okawa hizo su primera aparición fuera de Japón en la exhibición de libros de Taipei, Taiwán, auspiciado por el estudio de animación Production ING. Durante la entrevista ahí, Ocaba anunció que Clamp haría su debut en Estados Unidos en la convención Anime Expo, la más grande del país. Anime Expo está, se hace en California, por cierto. Asistieron unas 6.000 personas a su conferencia, llenando todos los asientos del lugar, más a personas que estaban afuera esperando a entrar. La conferencia fue todo un éxito, éxito perdón, y juntó al número más grande de personas en la historia del evento. Para que vean eso lo importante son es que son, uh -huh, imagínense, seis mil personas en esa, en el, se me olvidó cómo se llama el centro de eventos que hacen allá en, en California, pero es bastante grande por cierto. Habrá que investigar eso. Y bueno, antes que nada, sería bueno hablar del rol de cada una de las cuatro integrantes del clan, para poder entender su trabajo individual. Por ejemplo, Nanase Okawa, nacida el 2 de mayo de 1967, es la líder, vocera del grupo y la persona encargada de hacer los guiones para las series. Ella se encarga de hacer negociaciones con los editores y a veces crea los guiones para la adaptación animada del manga y tiene actualmente 43 años, muy joven. Mokona, nacida el 16 de junio de 1968, es la artista principal de la mayoría de las historietas y estuvo varias veces a cargo del diseño de los personajes. Su estilo de dibujo es la marca registrada del grupo, ya que es bien típico de ella. Su nombre se le dio al personaje con orejas largas llamado Mokona, que originalmente apareció en Magic Knight Raya y después en Tsubasa Reservoir Chronicle y Triple X Holic. Actualmente tiene 42 años. Tsubaki Nekoi, nacida el 21 de enero de 1969, es primeramente asistente de Mokona, pero es la dibujante principal de series como Wish y Triple X Holic. Actualmente tiene 41 años. Satsuki Igarashi, nacida el 8 de febrero de 1969, asiste a Mokona y Nekoi en su trabajo y también está encargada del diseño de los tomos. Ella también tiene una columna de la revista New Type que sale cada mes y tiene 41 años también. Todas las integrantes de clan comparten el mismo lugar de trabajo, así que no hay necesidad de tener juntas. Aunque cada una ya tiene su función en el grupo, de vez en cuando estos puestos se cambian o a veces se reparten el trabajo de los personajes y escenarios, o tener una sola persona dibujar todo el arte dependiendo de la historia. Las tres artistas tratan de estar lo más cercanas posibles a los diseños de Okawa, eh, que también decide qué colores usar al ponerle color a los personajes y los escenarios. Además de decidir cuáles proyectos aceptar y cuáles rechazar Igarashi decide el tiempo y el orden que el grupo dedique a cada trabajo Creando horarios con las horas que se da cada proyecto individual Vaya, trabaja muy organizadamente eh, El grupo en sí no tiene asistentes Afirmando que asistentes solo atrasarían el trabajo Ya que no entenderían los años de trabajo que han creado entre ellas Bueno, sí, la... ellas tienen ya experiencia Y supongo que cuando uno tiene experiencia... A veces uno le choca tener asistentes o algo por el estilo. Una vez, Okawa ha concebido la historia. Las cuatro integrantes se reúnen para discutir sobre la historia y de sus personajes principales. Luego de que el grupo se hace familiar con la historia, Okawa hace un esquema de la historia para determinar en cuál tiempo se lleva a cabo la trama. El final de cada historia es predeterminado. Okawa diseña mucho de los personajes antes del desarrollo de la historia. Personajes invitados para que aparezcan frecuentemente son diseñados desde el principio, mientras que personajes menores son creados antes, mientras que Okawa trabaja en la historia. Las otras tres se encargan del diseño de personajes, personaje, creando fichas técnicas de cada personaje para evitar confusión. Después de dibujar una muestra de la historia, enviarse al editor y recibir la aprobación, Okawa comienza a asignar puestos a cada una de las demás chicas y entonces elige el estilo visual dependiendo de factores como la complejidad de la historia, el estilo de arte de deseado y su relación con los otros trabajos del equipo. Okawa por un borrador de cada capítulo detallando cosas como el diálogo, el tamaño de los paneles, el eh, movimiento, las emociones de personajes, entre otros. Eh, en promedio por cada capítulo que producen para, la, para Clamp es un total de 20 páginas de arte en una, en una revista. El guión gráfico se toma 12 horas, el libreto se toma 8 horas para escribir, y el arte depende de la historia. Por ejemplo, un capítulo de X, XXX Olix toma 2 días, mientras que un capítulo de X 1999 toma de 4 a 5 días. Vaya, esto deja de manifiesto que las chicas son muy organizadas. Sí. Tienen que serlo. Sí, porque sí, si pero... no se revolverían con tanto proyecto que tienen. Mm -hmm. Imagínate, y si no lo fueran capaz ya acabarían agarrándose del cabello así, no... Bueno, bueno, son, bueno las mujeres son más organizadas que los hombres por naturaleza Bueno, sí. no es por sonar machista, pero eh, normalmente las mujeres eh, como que se pelean más que los hombres en estos asuntos <risa> ah, Bueno, <risa> la verdad es que sí, ¿para qué te digo es que cierto? no? Sí, sí. Bueno, y muchos de los títulos de clan caen en la categoría de fantasía Algunos crean un mundo único e imaginario, como es el caso de Tsubasa Chronicles, otros entran a un futuro muy inusual, como en Chobits, que personajes humanos interactúan con computadoras androides, o sea, las llamadas perso -cons. Pero, notablemente, *Clan* frecuentemente inyecta fantasía a nuestros propios tiempos y universos donde luego los personajes escapan en la realidad a trazos de poderes mágicos. De esa forma, chicas mágicas como Sakura, que asisten a la escuela como cualquier chica normal pero luego usan sus poderes para atrapar monstruos dentro de cartas mágicas. En general, Okawa consigue inspiración para el grupo de eventos y cosas de la vida diaria como sueños o noticias. A diferencia de otros mangakas que se especializan en un solo género de historia, Clam ha creado trabajos de géneros diferentes, desde el infantil hasta lo humorístico como Cardcaptor Sakura y Clam Gakwen. A cosas más dramáticas para un público adolescente como XXX Holic o X 1999 De esa forma, tomando ideas de Osamu Tezuka que, sol, que solía usar los mismos personajes en historias diferentes Clam suele reciclar personajes de trabajos anteriores como fue el caso en Tsubasa Chronicles Esto dio vida a lo que los fanáticos conocen como el universo Clam Dentro de este universo varias series se cruzan Tokyo Lone, por ejemplo, habla de la prehistoria de los personajes principales en X 1999 y caras conocidas de la serie Chobits también aparecen en Kobato muchos del elenco de Subasa Chronicles vienen de Car Capture Sakura aunque con nuevos roles este fue uno de los cruces más populares de Clamp ya que se le dio un nuevo matiz a personajes principales de otras series del grupo lo que creó mucha acción hasta su final no todos aprecian los cruces de series algunos lectores gustan de ver a sus personajes favoritos saliendo una y otra vez otros por el contrario Acusan a clan de reciclar viejos personajes y carecer de imaginación. Las críticas son a veces justas, otras veces no. Ay, eso no se me hace justo. O sea, lo ah. verdad es una forma nueva de decir en lo que se me ocurre uno, creo un universo en el que puedo juntar a los personajes que ya tengo y crear algo guau, wow, lo que fue su base Bueno, eso Bueno, Suki, ¿qué puedo decirte? Cada quien tiene su opinión al respecto, pero luego te menciono, si me ayudaré me continuar aquí. Bueno, Mocona, la liebre, la de las orejas largas, sale constantemente en varias de sus series, lo cual puede ser más molestoso que gracioso, yo creo que estoy de acuerdo en eso. Pero Clamp ha creado cariñosamente a estos personajes para su pequeño universo. Todo ese reciclaje ayuda a la venta de su mercancía, por cierto. Considerando la colección reciente de videos Clamp y *In Wonderland 1 y 2, en la cual cientos de personajes de series pasadas hacen aparición, Las integrantes actuales de Clam tomaron clases de arte en sus años de secundaria. Sin embargo, Tsubaki Nekoi siente que, además de habilidades de arte básicas, dibujar manga requiere un conjunto diferente de habilidades. Aún así, como ninguna de ellas trabajó como asistente de un artista establecido, mucha de su habilidad fue aprendida por su cuenta, lo cual es bastante bueno. Los mangas de Clam... Son categorizados caracterizados, ophalon cat eh, caracterizados, son esas palabras. Caracterizados por sus diversos estilos de arte. Es importante destacar que no todo Clan es creado de la misma forma. Los diseños, estilos e historias varían dependiendo de la persona a cargo de la serie. Eso significa que la ambientación y estilo cambia. Muchos fanáticos amarán una serie, pero no gustarán de otra. Por esta razón, Clan Apetece a una gran audiencia, no solo a las chicas o a los más jóvenes. Muchos de sus trabajos tienen varios. Tienen varios personajes con cabello, ojos, ropajes y figuras humanas altamente est estilizadas. Los diseños son claramente shojo, pero. esa es solo parte de la imagen completa. Chobix, por ejemplo, tiene muchos lectores hombres, gracias a, a su uso de fan service, ya saben. La, las historias. De, Las historias llenas de acción como Magic Knight eh, Rager Como nosotros conocemos las guerras mágicas X 1999 y Angelic Layer E historias oscuras como Clover y Tokyo Babylon Que gustan a ambos sexos Así que depende De hecho Actualmente Clamp está trabajando con dos series Kobato que lleva cuatro tomos Y es publicada por Kodakawa Shetel Y Triplex X -Holic, con 18 tomos Y que es publicada por Kodansha Trabajos como Clover, Lego Drug y Ex 1999 no se completaron por diferencias entre las editoriales o por cancelaciones por parte de las editoriales. Se espera que estas series continúen lo más pronto posible luego de que se llegue a varios acuerdos. Por de favor. los trabajos, <ríe> ya por favor, que muchos, tiene muchos lectores. De los trabajos finalizados con fecha de comienzo, fecha de terminación, número de tomos y editorial. RG Vida de 1989 a 1996, con 10 tomos por la editorial Shinshokan. 20 mesas Mione Gai de 1999 a 1991, con 2 tomos por la editorial Kodakawachiten. 1990. Que... ¿Qué dice? 1999. Ah, 1990, lo siguiente, a 1991. Ah, ya me estoy quedando sin perdónenme. Con 2 tomos por la editorial Kodakawa Shoten Tokyo Babylon de 1990 a 1993 con 7 volúmenes por la editorial Shinshokan. Klamgakukan Tanteidan de 1992 a 1993 con 3 volúmenes por Kadokawa Shoten. Shirajime eh, Shirahime Sho en eh, 1992 con un solo volumen publicado por Kadokawa Shoten. Duclion de 1992 al 93 con 2 volúmenes por Kadokawa <coughs> Magic Knight Rayearth, conocido en Latinoamérica como Las Guerreras Mágicas, de 1993 al 95, con 6 volúmenes publicados por la editorial Kodansha. Watashi o no Ojito, publicado en 1995, con un solo volumen por la editorial Kodakawashiten. Car Captor Sakura, de 1996 hasta el 2000, con 12 volúmenes por la editorial Kodansha. Wish, de 1996 al 98, con 4 volúmenes por Kodakawashiten. Angelic Layer, en 1999 a, 2000, a 2001, con 5 volúmenes por Kodakawash Ten. Dakarazuki, de 1999 hasta el 2000, con 3 volúmenes por Kodakawash Ten. Chobit, del 2001 al 2002, con 8 volúmenes publicados por Kodansha. Clam no Kiseki, durante el 2004, con 12 volúmenes publicados por Kodansha. Y Tsubasa Reservoir Chronicles, del 2003 al 2009 con 28 volúmenes por Kodansha. Además de estos mangas, Clamp ha producido historias cortas que han salido en varias revistas, pero no en forma tan cubón, volumen manga, como Murikuri y Washizu. además de colaborar con estudios y colegas para usar dibujos hechos por los Clamp, así como el diseño de personajes en Sweet Valerian y Code Geass. Como pueden ver, varias series se publican en editoriales diferentes, lo cual les da independencia. Pero esto viene con desventajas también. Desde el 2003, eh, X-1999 está en el limbo por culpa de algunos problemas sociales en Japón que detienen a Kodakawa de lanzar más volúmenes y aún no se ve una solución para este problema. Pero Clamp ha afirmado que regresará a la serie tanto pronto sea posible. Esperemos que sea muy pronto. Recientemente se les ha pedido que sean las ilustradoras de la nueva edición japonesa de la novela Peter Pan y Wendy original de JM Barry, trabajo que está disponible desde este mes en Japón. Muchos de los trabajos de ICLAM tienen varios temas detrás de la historia. Por ejemplo, el tema del Morpura en Chovitz, la idea de que todos los eventos son inevitables por nuestras acciones pasadas como Aincar, Captur, Sakura, Suasa, Crónicos y XXXO. Y la idea de que todos los humanos eligen su destino a través de sus propios esfuerzos. Además de, de que tal vez tomando la inspiración de la poca visibilidad que tiene Nana Sokawa en su ojo derecho, Clan destaca frecuentemente personajes que tienen un ojo o pierden la visión en un ojo, como una forma de expresar su soledad. Sin embargo, siempre existe algo que viene como suplemento de la pérdida de visión en forma de una habilidad especial. Otra cosa común es la idea de almas gemelas o parejas unidas por el destino, como es el caso de Sakura e Shaora, Nenka Sakura y en su base crónica. Eh, Mucho misterio envuelve el grupo, ya que para no ser acosadas por fanáticos, se retractan de hacer apariciones públicas con algunas excepciones. Varios estudios y periodistas han dado crédito a clan por promover el arte de dibujo japonés por todo el mundo. Eh, Gen Fukunaga, director ejecutivo del estudio de doblaje Funimation, eh, que es un estudio de doblaje en Estados Unidos, y que está haciendo ahorita el robo las de One Piece, mucho mejor que que hizo Four Kids, pero ya me desvió mucho el tema, afirmó que Clamp es uno de los grupos de artistas más famosos de Japón, mientras que Charles Solomon, del periódico The New York Times, dijo que Clamp están entre las creadoras de manga más populares de Japón y del mundo. Mientras que la farándula las aclama, algunos de los fanáticos las critican. La relación de clan con sus fanáticos es una difícil de describir. Ya saben, una de esas relaciones de amor y odio. Algunos, sub, algunos super fanáticos del grupo dicen que esta intriga alrededor de él mismo es lo que les hace interesantes. Pero otros acusan a clan de arrogancia. Primeramente porque todas están estresadas de que círculos de actuales están produciendo fan art de sus series. Una rara ironía puesto que ellas hacían lo mismo al comienzo de sus carreras. Bueno, es muy cierto. Sí. Otros dicen que Clan no pone su corazón completamente en las series que producen Pero prefieren trabajar en varios proyectos a la vez solo por ganancia comercial Por supuesto, muchos pueden afirmar que la razón de esto es porque el grupo Quiere variedad de temas y algunas series les sirven de relajación al dibujar Mayormente se les reprocha por su falta de interés Por sus fanáticos y aún siendo esto un hecho Eso no detiene a la fanaticada en adquirir sus trabajos Aún con las buenas o malas críticas, será muy difícil para la nueva generación de artistas mangas el poder superar los trabajos de Clan. Y Más que ser una opinión, es un hecho. El hecho es que sus diseños son, sin duda, entre los mejores de la industria. Particularmente importante para jóvenes artistas de ojinshu. Clan pudo adoptar su diseño de personajes y alocaciones de imagen de manga en manga brillo. Densidad de la imagen, imágenes focales. Estos detalles han sido bien concebidos. Al igual que la importancia de un mangaka en desarrollar su estilo distintivo, también es importante poner la historia antes que cualquier preferencia personal. Mucho se puede decir, aunque las amen, odien o simplemente gusten leer sus trabajos. Esperamos que puedan seguir deleitando a sus lectores con nuevas historias, temáticas y personajes por muchos años más. Y sí, ese fue nuestro tema, entonces creo que ya es hora de dar nuestras opiniones. Así que Caramel, como tú terminaste? ¿Qué tal si tú comienzas? Bueno, como he mencionado varias veces, de verdad que las Clams producen muchas de mis historias favoritas porque la verdad es que a mí me gusta mucho el shoyo, ya muchos, muchos de nuestros oyentes deben saber que me gusta el shoyo porque sí, ya dirán, Caramel, por favor, ya no se mareado. sí, sí me gusta el shoyo, pero sí, es cierto. Y una de las primeras series que yo vi de estas chicas, o sea que la historia original es de estas muchachas, eh, Car Sakura, que me fascinó, me encantó. Y después, este, ya que tuve acceso al internet y todo este tipo de cosas, me fui interesando más por investigar y encontré algunas de sus otras historias. Me interesé por mirarlas y todo ese tipo de cosas y quedé fascinada. Lo que me gusta mucho es que ella. Pueden ir de en, en distintos extremos, o sea, está Kaptura eh, Sakura, que te muestra más bien una historia que va dirigida, o sea, principalmente lo que, los que la miran así, los que empezamos viéndola, éramos unos niños. De Pero sí. claro que también tiene sus partes así que son más como para adolescentes, un poco más maduras. Exacto. Tomo eh, yo, me traumé Tomo yo Bueno, ah, pero Entonces, ve, ve lo que digo Con, esta, con este con ese tipo de series y pueden capturar a público Así, infantil Como público más grande, porque hay cosas que el público Infantil no ve que los más grandes vemos y no, Sakura no. y Tomoyo <risa> eran primas <risa> bueno, ah, mi, sí, es, aún así a Tomoyo le agradaba bastante de una manera no tan amigablemente Sakura dice es esto <risa> pero bueno o sea pueden fascinar tanto al público infantil como a, a los más grandes y eso me gusta mucho Entonces yo de verdad les admiro y también admiro que a pesar de tener tanta fama a nivel mundial, sean personas que proyectan tener los pies bien, bien en la tierra, que saben de dónde vienen, saben lo que van a hacer y son leales a sí mismas. Y eso me gusta mucho. Bravo, estoy totalmente ah. de acuerdo. Bravo a ti, bravo. A ti. Ay, gracias. Sí. Bueno, si no les molesta, voy a tomar yo la palabra. ¿Qué decir? ¿Las claves? son No sé, sus historias me la, No sé, como que ellas Tienen un algo que hace que Cuando ves una historia que ellas Crean un manga, te interesas Así de volada, o al menos en mi caso Del querer leer o el querer Ver una serie que tenga que ver Con estas, con estas muchachas eh, Por ejemplo, la primera serie De ellas o manga que yo leí Fue eh, Rayard, Magic Knight, Rayard O los guerreras mágicos como mejor las conozcan Mucho antes que Sakura Y al principio yo no sabía nada y no, ya después vi Sakura y con que la historia tenía ciertas cosas que se relacionaban y ya investigué y me fascinó más Clan porque aparte de que sus historias tenían mucha magia, mucho no sé, te daban a entender bastantes cosas como que no sé, me llamaban bastante la atención. Luego, sus historias tienen mucho misterio, como lo es este, Triplex Holic y Tsubasa Reshorror Chronicles que estas historias ya estuvieron un poquito más ...no sé, que te revolvían un poquito... ...si no leías una cosa con cuidado... ...te revolvías bastante... ...eso también me gusta mucho de sí. las clan ...y bueno, estas chicas han hecho que yo vea shoyo ...porque ustedes saben, la audiencia ya sabe... ...yo veo Shonen, Shonen, Shonen, Shonen... Uh -huh. ...mucho Shonen... ...y estas son las únicas chicas que me han hecho leer shoyo ...porque yo no leo nada de eso... ...entonces, como dijo también Caramel... ...me gusta que estas chicas tengan los pies... ...en la tierra y que sean tan organizadas también... ...que tengan horarios... Para poder así trabajar en sus diferentes eh, Proyectos Es que si las chicas son Buenas, muy buenas, su trabajo es Indudablemente genial Y pues es una lástima que luego las critiquen Tan feo, ¿verdad? Pero bueno, también son Puntos de vista muy diferentes Pues ya lo más Espero ver más, más Proyectos de, de clama Pero ¿sabes que A pesar de que Hablen cosas malas de ellas en, en algunos casos, pues Hablan de ellas y eso te da más fama De <ríe> hecho, no si... o sea, dicen que no les interesa Pero te interesa porque estás hablando del tema Bueno, eh, si es que no te molesta Chiro, dame Yo continuarle a, a esto Bueno, las clam ¿Qué se puede decir de esas mujeres? Son lo máximo Le dan un buen nombre a todas las mujeres japonesas Y bueno, entre un, una industria mayoritariamente masculina Son un rayo de luz para las chicas Además de que tienen muy buenas historias, Bocona tiene un arte, Dios la bendiga esa mujer y sí, bueno, qué puedo decir, tiene la edad de mi madre. Que por cierto, eh, una cosa también que no mencionamos fue que las clams, ah bueno sí, yo creo que sí se mencionó en las noticias pasadas, las clams van a publicar un shonen en Shonen Jump, una cosa que es muy extraña, sí, pues sí, que ellas ¿eh? no publican exactamente cosas, pero es un one shot. Para los que no saben lo que es un one-shot, es básicamente una historia así sola. Así capítulo como un capítulo único, gracias. Un Exactamente. Exactamente. Un capítulo único, gracias. Un one-shot, así como tirar así. Un, así como un, un disparo, one-shot. Entonces, eh, lo cual es extraño, especialmente en Shonen Jump. Ellas nunca han publicado en Shonen Jump. Nunca. Generalmente publican o en Kodakawa Shoten y en Kodansha Gracias. Se publican solamente en esas dos editoriales. Y también publican en Chinchokan. En pero ya luego parece que rompieron el lazo con esa eh, empresa justamente hoy y miren la coincidencia me topé con un el primer tomo pero no solamente fue el primer tomo fue el primer un, el tomo eh, el primer tomo eh, edición especial el que le conocen como Omnibus Edition como se le conoce en inglés básicamente el Omnibus Edition es básicamente la edición grande de un manga es básicamente en lugar de venir un tomo son dos tomos en un solo libro ah, este pues venían tres que son los típicos libros gordotes Exactamente los ah, libros. Entonces, o sea, eso se le conoce como Omnivus Edition. O como le puso Bizz Media. Biz Big, que Big. Entonces conseguí la edición eh, Omnivus. De Capto Sakura. Que la está publicando ahora mismo. Dark Horse Comics. No la pude comprar porque no tenía dinero. Pero ya cuando pueda la compraré. Y ahora mismo Dark Horse. De hecho está publicando muchos de los libros. De Clamp en inglés. Ya tienen a Magic Knight Ray Yard tienen a Wish tienen a Clover Chobets y también a Sakura y qué decir esperamos grandes cosas de Clam que se abran un poquito más a la audiencia que vengan a Nueva York para yo por fin conocerlas en persona oh. y tomar una foto y tomarle una foto si es posible tomarme una foto como Kona Sería, ese sería, eh, ¿Un sueño una, realizado? Exactamente, sería un sueño realizado, yo poniendo así los dos dedos arriba y riéndome, y, y con y luego Mocona al lado con la bandera dominicana agarrándosela, sería perfecto. Así <risa> se, la, se la regalaría, le ponía, Mocona, esto es para el pueblo dominicano para ti, llévate esto a Japón y ponlo en el estudio, y cada vez que la vea te va a acordar de mi país. Muy bien, Chido, y tú comienza, ya hablé bastante. Eh, ¿Qué se puede decir sobre las chicas de Clam aparte de que...? Obviamente tiene un talento increíble, no solo para las historias, sino también para los dibujos O sea, queda de manifiesto porque eh, los dibujos de Code Geass, que ellas hicieron los dibujos Los dibujos solamente, ¿verdad? Sí Exactamente, el, el diseño de personajes okay. El diseño de personajes de Code Geass y de Tales of Graces El juego de Will que pronto saldrá para PS3 o PlayStation 3 eh, Son diseños muy buenos, que me agradan mucho Y también hay muchas de sus historias que me gustan, eh, como la de Sakura Card Captors, es decir, muchísimas personas de nuestra generación vieron Sakura Card Captors Y también XXX Ollie, que tuve el placer de poder apreciar esta obra. La... ¿Y se pueden creer que yo nunca vi Magic Knight, Hearts o Las Guerreras Mágicas? Sí, Te creo porque yo vi poquito. Bueno, casi que... no recuerdo la y serie, ¿no? Sí, lo vi todo. Yo pienso que muchos tal vez no, no lo han visto porque como es una de las más viejitas así, entonces tal vez por eso, ¿no? pero bueno Puede que sea. O oh, que por cierto, se me olvidó mencionar, me tiré los 50 episodios de, de Subasa Chronicles en una semana. Bueno, en tres días. Ok, <risa> ok. Eh, comentario completamente random. Eh, gracias a nuestro amigo Interfit 1. Eh, <risa> <risa> Gracias pero, bien, eh, Ahora, después de este comentario tan random de nuestro amigo Interfield. Ajá, es lo que sigue así. Eh, me gusta mucho Karkator Sakura, que como había dicho muchos de nuestra generación O sea, de los 90 vieron También, bueno, no tuve clase de ver las guerras mágicas, pero sí, XXO También me gustó mucho Chobits, que es una serie muy, muy dulce, muy tierna, muy bonita Y pronto voy a. Tal vez muy pronto vuelve. me vea las guerreras mágicas y. su Acerraceboy Chronicles, que por cierto no lo he visto, qué raro, ¿no? Es muy bueno, te lo recomiendo. Superando 10 episodios. No, son 50. Ah, perfecto. Ah, perfecto, aún uh, lo veo. O sea, me gustan. No me gustan las historias excesivamente largas. Salvo por One Piece y algunas otras más, pero eso no es el punto, Bien. <risa> eh, terminando con mi opinión, sí me gusta mucho.. Las chicas de Clamp se, de, de, constantemente muestran de manifiestos que tienen talento, ya que no cualquiera dibuja y no cualquiera crea una historia. Bueno, ¿qué puedo decir? Son chicas muy talentosas. No gusta más de acuerdo. Creo que puedo decir por todos nosotros que amamos a Clamp y esperamos que sigan dando lo mejor de sí, creando buenas historias, nuevas historias, nuevos personajes, y que no estén repitiendo el mismo personaje una y otra vez, y que por favor, ya yo me cansé sí, de Mocona, pero el personaje. Ay, cúnes, que... Es, creo que es el icono De Clamp Seca, lo, lo es, porque si, si te fijas En el logo de, de, de Clamp El de, de 20th Anniversary porque lo en inglés, Veías el mocona negro Y el mocona blanco no, no, no, De hecho so, son mi proyecto Para mi animación 3D en la universidad uh, so ay, son wow. Por fin vamos a terminar con este tema Así que regresaremos En unos instantes más Una taza de ramen 10 pesos Un estuche de Yuriken, 30 pesos. Tu propio tapabocas autografiado por Kakashi, 50 pesos. Multiplicarte en cientos de clones para confundir al enemigo y usar tu razenga por la espalda y darle el golpe final, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todos los demás, existe el Banco de Konoha. Y regresamos. Muy bien, ya vamos a pasar nuestras secciones de mensajes y de los hechos del anime. Caramel tuvo que registrarse, pero en su lugar... En...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 Tres, yo también los quiero Ya, ya, disculpa, ¿Sí? perdón, ¿Sí? no lo mencioné De medio, de medio, de de, medio, de, de, medio, de ausencia Bueno, tres, cuatro sí. de Ok, entonces vamos a comenzar ya con nuestra sesión de correo You got mail. Yo tengo el primer mensaje uh, Y dice así Tojo por aún así bien al escucharlos Noté que este juego tiene bastante trama Y varios personajes Tendré que buscar el juego, probarlo Y darles una opinión, bueno, saludos Gracias, Persona Anónima, por tu mensaje. Cortito y al punto. Sí, exactamente. Continuando, vamos con un anónimo. Y dice así. Chicos, tiempo sin saber de ustedes porque no he escuchado el podcast en siglos. Vaya, eso me pone un poco triste. <risa> este episodio estuvo más o menos ya que no conozco el tema en cuestión, pero estuvo bacán de todas formas. Yo de tu no sé nada, así que no respondo a la pregunta que dejaron. <risa> Estaré esperando el próximo episodio sobre las claves. Bueno... Ya dimos el episodio y esperamos que haya sido de tu agrado Ah, oh, yo no hablé de las clases. Ah, oh, eso es triste, yo quería hablar Lo siento estrellita, no, no estuviste presente Ok, entonces le eh, leyendo el siguiente mensaje, también cortito este, dice Oh, y escuchen este Dice, hola tíos y tías, es Mánime Radio, está... Okay, pero te tengo que hacerlo con acento porque este es español. Está muy interesante vuestro podcast y la información que están bien guay. Les deseo muy buena suerte de parte de un oyente en Murcia, España. Muchas gracias a nuestro oyente en Murcia, España, que por cierto, una prima mía estuvo allá estudiando, creo que era una, estaba haciendo una maestría en, en educación, no estoy completamente seguro. Pero de todos modos, gracias por tu mensaje. ¡Wow, de España! Yay. ¡Españoles! ¡Sí, españoletes! ¡Españoles! No, no, es, es eh, muy extraño. no, no se ofendan porque le llamo españoletes. Eso es cariño. Gracias, no, solamente para los oyentes españoles. Es que tenemos algunos más además de esta persona. Muchas gracias. Agradece que gusten nuestro acento latinoamericano. Y sí, no se ofendan porque le dañamos el idioma. Ustedes. Este, pero, este, Continuemos Continu <risa> Okay, no, ya, ya, vale, bueno, tengo que entrar en política. Ok, con, eh, con ese chiro, Ok, <risa> con el mensaje. Muchachos, les digo que aprendí mucho con este nuevo de su podcast. Y que me gustó mucho la parte de noticias, las novedades, anime, que por cierto ya estaba viendo Bakuman. Ya, quiero leer el mañana pronto, eh, dos iconos con carita feliz Vale, es tu turno, comienza el episodio No sé mucho de videojuegos y menos del Toho, pero al menos ya sé que es gracias, su potas Creo que estuvieron muy divertidos, y hagan más comerciales HOT HOT HOT sí. HOT HOT HOT y Pensé que no había nada y acá, así que... No, ya ya ya le daremos su hot la próxima, no se preocupen. Ok, bueno. Si creen que ya saben mucho del anime, pues aquí están los hechos del anime. Como no estuve para hablar de las clan, pero llego con muchos hechos sobre las clam. Como por ejemplo, ¿sabían que el grupo Clamp no se, no se hizo conocido mundialmente sino hasta que salió Car Sakura? Mm. Ok, no Ah, me sabía Bueno, pues mí. Yo, yo creo que fue el primer trabajo de Clamp que yo vi completo que... ah. sí, sí, recuerdo muy bien esa época Bueno, es que el Captain Sakura vendría siendo como su trabajo más emblemático uh -huh. Ajá, mismo, todo de acuerdo Series anteriores como X1999 y Guerras Mágicas salieron en televisión extranjera Pero no tuvieron gran impacto como Sakura Creo que quisiste decir guerreras mágicas. ¿Qué dije? Guerra, Guerra, guerreras mágicas. Ah, guerreras mágicas, perdón. ¿Sabían que la mayoría de las historias del grupo son publicadas en varios idiomas? Of sí, por supuesto. Es algo como que obvio, ¿no? Uh -huh. Sí. Pues sí, bastante. Y estos incluyen español, inglés, portugués, francés, italiano, alemán, sueco, ruso, polaco, chino, coreano, malayo y otros. O no, son bastantes. Muy... O oh, vaya, está, está traducido en otros. Interesante. <risa> Me pregunto cómo será el libro. No, ¿en qué países se habla el idioma otros? Bueno, <risa> entre otros idiomas. <risa> wow, giro. Solamente tú, que... hermano, solamente tú. Yo creí que otros era el lenguaje de OTRASIA Puede que no. Puede que no. Otralandia. ¿Por qué no? Otralandia también. ¿Por qué no? Otralandia? Bueno, ¿qué qué podemos qué puedo decir? Ya sé ahora que otros no es un, o, un idioma oficial. Muy bien, no. continúo sí. ¿Sabían que Shaoran comenzó a llamar a Sakura por su nombre desde el episodio 40 en Cardcaptor Sakura? Sí. Wow, y tomó bueno, mucho tiempo no. para hacer eso. Yo Bueno, sí, muchísimo tiempo. Y te... era, oye tú, ¡oye! Bueno, ah, la verdad no. es que... Hay mucha gente que, o sea, hay mucha gente que habrá visto el anime que lo sabrá, pero no sabrá el número específico del episodio. Sabían que las clamp usan varios personajes y lugares relacionados de varios trabajos. Conocidamente como crossover. Sí. Bueno, vendría haciendo algo al equivalente de lo que habían dicho en el episodio de que reciclan sus trabajos, pero. Sí, se vendría siendo algo más o menos parecido. Sí. Aunque Subasa Chronicles fue la serie más clara de esto Sí, porque se cruzaban Casi um, todos sus trabajos Starcaptor, Sakura, x y... No, me acuerdo qué va el otro Chobits Chobits uh -huh. En Kobato, varios personajes de Triple X-Holic y Chobits Son mostrados en la serie haciendo apariciones okay. El Chibiki. mejor cameo Watanuki Watanuki Tengo ya con, Tengo ya con ganas Tito <risa> poderoso y de que ala madre, esos es ¿Sabían que el típico manga anime del clan siempre resulta siendo shojo? Bueno, no es algo que me sorprende, ¿verdad? Aunque el grupo de en un principio debutó para, con un manga shonen, la mayoría de sus series están destinadas a una audiencia femenina. Como Kobato, uh -huh. Percaptor Sakura. Sí, exacto. Y aquí, terminando, ¿sabían que más de 10 millones de tomos de clans se han vendido mundialmente? ¿eh? ¿No son 100 millones? Sí, perdón. Más de 100 millones de tomos. Ah, sí, ¿no? los clans han sido un completo éxito, a pesar de que muchos digan lo contrario. Así que, pues, la verdad, es que eso no es una cita que me extraña mucho. En realidad, a mí ya me parecía muy poquito. Sí, sí. lo que iba a decir también, se me hace muy poquito, pero de todos modos es... Una cifra muy alta. Muchos ceros. Son muchos ceros de todos modos. ¿Son? De hecho. 100 millones son 100 millones. Bueno, y con esto concluimos los hechos del anime. Y muy bien, entonces ya nos estamos aproximando a nuestro final, como siempre. Y esta vez, ya que... Eh, Brockstar claro. y Shiro ya tuvieron su oportunidad ¿Qué tal si le preguntamos a Suki ahora esta vez? ¿Qué, vamos a, qué va a ser nuestro episodio de la próxima? Así que Suki, te vamos a hablar la próxima semana sí. Bueno, no semana, el próximo <ríe> mes Bueno, el próximo, pues, mes. No, interfere. El próximo <ríe> mes Por medio de una votación al azar eh, Se decidió que el próximo tema va a tratar sobre mechas Creo que ya es un tema que ya merece un poquito de espacio Aquí en Anime Radios Así que vamos a hablar de robots verdaderos, robots falsos, vamos a hablar de, de modelos, vamos a hablar de macros, Gundan, Guren eh, oh, yeah. yeah. yeah. Evangelion, Mugueas, Mass Z el Superman de Tron, el Festival de Robots en general. Vamos a hablar de todos esos... Oh, ETC, ETC, ETC. De, básicamente vamos a hablar... Oh, y de... ¿Cómo se llama el, el nuevo mecha que salió hace mucho? De, El de... Se me olvidó cómo se llama, pero... Oh, Star Blazer. Vamos a hablar de Star Blazer también. Básicamente <risa> todo... No sé sí, cómo sí, sí, yo no, coquea, sí, ah, yo, coqueas, yo me suena, sí, yo mencioné coqueas, entonces vamos a hablar de todos esos en la próxima edición del de podcast, muy bien, entonces, pa, antes de terminar, vamos a, bueno, vamos a decir unas últimas cositas Y mi pues, frase, te por a Y tu frase, pero, okay sabes qué? Shuki, vamos a con tu frase primero y luego voy a dar unas últimas noticias, ja, adelante ja, ja, eh, okay no Bueno Por favor, por favor, si pudieron escuchar una larga grabación que fue esta Entonces no veo el motivo, no veo el punto por el cual ustedes no puedan dejar Un comentario mínimo de un solo renglón, Dios mío, es un minuto de vida lo que les quita No les cuesta nada, ¡Oh, Dios Buen episodio, Dios ¿Sí? Algo así, sí, así es que por favor Hola, ¿cómo están? Por... Bye, así oh, O sea, por cada vez que se escuche Un episodio, este episodio del podcast, y no se deje comentario, Dios mata a un gatito. Ok, entonces, Broken, antes, antes de que olvide, oh, sí, cuál es nuestra antes... pregunta de esta ocasión. Sí, y antes de irnos, la pregunta de hoy, claro, tiene relación con las Clan y es muy sencilla y yo creo que alguien debió haber visto la una una serie Clan por lo menos. Entonces, ¿cuál serie Clan o manga, anime manga, de las clams te gustó más? Les gustó más. Les gustó más. Así que por favor déjenos sus comentarios, aunque no sea de, del tema. Bueno, bueno, sí, tiene que ser del tema. Así <risa> que déjenos su comentario sobre el tema y también responda a la pregunta. O si no quieren hablar del tema, solamente responda a la pregunta. Se les agradecería enormemente. Oye, entonces ya para terminar vamos a dar una última noticia. Bueno, eh, desconocido a mis compañeros aquí, porque me gusta hacer las cosas en incógnito y luego decirlas aquí para que luego digan, wow, ¿cómo hiciste eso? Abajito en la descripción del de episodio van a ver dos enlaces, son de unas entrevistas que he hecho a personalidades, voy a decir, bueno, una famosa y una casi siendo famosa. Bueno, como mencioné al principio del episodio, dije que iba a dar una noticia más acerca de la noticia del editorial Glenatz, sacando la línea Kajen sobre eh, historietas inspiradas en dibujo. Japonés, pero hechas por autores españoles e hispanos. Me mencioné que una de las escritoras, que está haciendo una serie llamada El delirio de Annie, su autora llamada Andrea Jen, tuve el placer de conocerla y conversar como dije anteriormente, y también caramel, puedo conversar con ella. Y hace unos días le pude hacer una entrevista, así que abajito va a ver el enlace de entrevista que tuve con la querida Andrea Jen, sobre sus trabajos, cosas de la vida diaria de ella. ...y una pequeña historia sobre... ...de cómo... ...es una larga historia... Su, la, la, la, ...la historia de su familia... ...así que escuchen eso abajito... ...también otra... ...si es que ustedes... ...compañeros recuerdan... ...o si es que lo mencioné... ...aún no recuerdo si lo mencioné o no... Hay, ...existe otro grupo de podcasters... ...igual que nosotros... ...que tienen un podcast llamado... ...La Hora Otaku... ...La Hora Otaku... ...igual que... Spanime Radio... ...se encarga de... ...hacer conversaciones... ...sobre el mundo... ...manga barra anime... ...ellos son un grupo... ...de chicos españoles cada uno en su parte diferente. Hay uno que vive en Oviedo, otro vive en Zaragoza y otro vive vamos, wow, Me salió eso bien para no español. Uno en Zaragoza y otro en <ríe> otro en Sevilla. Eso está en el sur de España. En like el sur, ahí la escuela. No, sí, pero yo, ellos le ponen el Z a cualquier cosa, entonces, yo estaba por eso. Así okay. que le pude hacer una entrevista al cabecilla barra líder del grupo Steve. También van a ver la entrevista que tuve con Steve abajo, una larga entrevista, porque él y yo con, con, hacemos, concordamos con muchos temas, especialmente en el manga, y hablamos más de la cuenta, y ahí se va a dar cuenta de pero son, son temas interesantes, créanme, que se le interesa el, el mundo de manga y anime, Steve y yo hablamos bastante sobre el tema, y sí, esas fueron las noticias. Eh, ¿Puedo dar una más de mi parte ahí, Sí, adelante, Shiro, que te tienes dos minutos. okay Ok antes de que se me quede el tiempo límite de 220 segundos lo días de rápido. En el Facebook, eh, la, nada, más nada, más nada más y nada más y nada menos que la cantante pop virtual y de... Idol y, y, y, y, y casi robo no, no sé cómo describirla para que hacer también, no estoy seguro Hatsune Miku lanzó su Facebook que aparentemente tendrá un lanzamiento en inglés y tendrá más en inglés y todo eso y eh, hay personas que eh, están muy felices por eso, pues <risa> En pocas palabras <risa> Hatsune Miku La hicieron gringa, otras palabras, así que Miku se hace Pick English Así que esperen eso próximamente Aún no se confirma cuánto, pero pues, ¿Qué puedo decir? Solo me diste 120 segundos Interfeed. como dije Eres peor que un mucho menos <risa> Ey, te di más, más más que suficiente Por Perfecto, favor no. Recuerden todos que Interfeed No respeta las leyes sindicales De los podcasters Ay, pero. Oh, No estamos afiliados a la... ¿Un Bueno, discúlpame que no estamos fami... no estamos dentro de la... ¿Cómo... ¿Cómo se llama la? La Confederación de Podcasts Unidos o CPU. No está la dirección para unirme. Pero <risa> tengo que negociar te con el Ministerio del Trabajo. Esto no se puede quedar así. Eres peor que un traficante de esclavos. <risa> ya, es cierto, ya, es cero ya. Y que por cierto, también tenemos que... Y a veces, disculpen que, que nos olvidan mencionar Recuerden que también tenemos Nuestros lugares en las redes sociales Búsquenos en Facebook Con el nombre Hispanium Radio Que eso es, es, está más que nada a cargo De nuestra querida Procrestar Que es la que supervisa eso uh -huh. También búsquenos por Twitter, también por Hispanium Radio Que eso supervisa Suki más que nada Y ya conocen a nuestro bueno, Nuestra cuenta de YouTube Hispa Radio, que eso generalmente lo manejo yo Entonces por favor, entren Y también tenemos nuestros Twitters Personales, el mío es arroba Interfear Y... El, ¿Cuál es el tuyo Shiro? Arroba Shiro Piso, o sea, raya abajo, guión bajo, o no sé cómo se diga, reye. guión ¿Y el tuyo Suki? Arroba Suki Novela ¿Y tú, Pa? ¿Tienes un Twitter? No, no tengo Twitter, no sé, estoy alejada de ello, pero ya lo voy a tener algún día ¿Y el tuyo Broken? Ah, el mío, a ver, está un poquito complicado. Está un poquito complicado. <risa> <risa> Arroba... Ay, dale, dale, no te preocupes, dale. Arroba, we, que es W-I-Z, w y eh, guión bajo, broken star. Uh -huh. Broken con O o con cero. Broken con la O con cero y star con Z. Entonces, espérate, entonces pusiste, dos o, ¿pusiste una O y un cero? No, no, no. En vez de la O puse un cero. Ah, ok, entonces es... BR0 Entonces luego K E N Z T A R Ajá. Bueno, bueno, que yo tampoco me acuerdo ya la verdad mucho del mío si lo cambió, no, es o arroba Suki 90 o arroba 90 Suki, una de los dos no, <risa> yo, creo es, que es yo, yo creo que es 90 Suki, de todos modos también se vamos a poner en la descripción para que nos puedan seguir individualmente si es que tienen Twitter Porque al parecer si estás en el mundo de los podcasts y no tienes un Twitter no eres nadie Entonces eh, <risa> wow. sí, eso es muy bueno, entonces tenemos que ponernos a la vanguardia porque si no no vamos a quedar atrás Y creo que con eso... Ha sido todo. O oh, que también recuerden nuestro correo electrónico. Por favor, mándenos eh, audio correos. Ya queremos audio correos. Tomé esta idea de Steve. Queremos audio correos de ustedes. Y si es posible, mándenos. Porque solamente tuvimos uno y fue de Raúl Neo Axe. Muchas gracias a él. Así que recuerden que.. No. Muy valorado. Exactamente. Recuerden que nuestro correo electrónico y lo vamos a ver arribita en la descripción. Si es que está ahí, si, digo, si lo están escuchando directamente en es nuestra página en MyPodcast, si lo están escuchando por iTunes, tal vez no, tal vez lo pongamos aquí en la descripción, que es eh, .com, Por Favor. así que envíennos sus correos electrónicos, audio correos, lo que sea, para poder decirlos en el podcast. Y ya con esto por fin porque tenemos mucho tiempo hablando, ha llegado el final, de más radio. Así que nos despedimos. Este ha sido Interfear 1. Sub rock Broken Star, Tys Pat. Imagine your world. Create your world. With a little imagination, you can do everything. Chiro meteorito, se despide <laughs> Así que nos vemos. Mátane, sayonara. Sayonara. Adiós.